Yo intentaba sonreír, de verdad, lo juro. En cambio, creo que al final solo conseguí enseñar los dientes. Hace ya tantos días que no me sale de manera natural que se me pasa por la cabeza acabar con esta máscara. ¿Tú qué dices? Te callas. Otra vez. Como si no fuera contigo. Entonces, venga, llámale. Al fin y al cabo no vas a perder más de lo que has perdido ya. No te lo puedes permitir. La vida son dos días. Hay que ver cuál es la mejor manera de decírselo, pero habrá una. Lo tiene que entender. Al fin y al cabo, ¿eso también es amor? Pienso que la vida tiene que ser más que esto, sino ¿qué sentido tiene? Sí, ya está. Estoy decidida. Tiene que saberlo también. No se puede andar así en un mar de dudas. ¿Qué me importa si está con otra? Al fin y al cabo es su problema y no el mío. Comunica. Seguro que está hablando con esa zorra. No, no, no, no quiero pensar así. No quiero volverme loca todavía, aunque tener una aventura con un buzón de voces sea razón suficiente. Repito, no quiero volverme loca todavía. Quizá ya sea demasiado tarde. De todas formas, es culpa mía. Nunca debí mostrar dudas al respecto. El móvil, debe ser él, sí. Sí, cuando acabes eso. en el parque vale allí estaré no te retrases sabes que no lo soporto adiós aquí es donde quedamos siempre aún no ha llegado espero que no se haya arrepentido con lo oscuro que está esto cómo me jode es normal Es esta inseguridad que se desborda al final de cada frase, ese pensamiento cierto que se torna erróneo en el precipicio de la última palabra y en el retumbar de una segunda frase que rectifica la primera. Lo que quiero, lo quiero, si es ya. El arrepentimiento llega tan temprano que un luego siempre es tarde. Mi deseo dura lo que tarda en viajar la duda de mi pecho a mi boca. Y aunque parece un camino largo, siempre llega antes de poder satisfacer... Apenas un pedacito de aquel. ¿Por qué todo es tan complicado a los doce años?